les saludo a todos nuestros amigos radio oyentes, con la paz del Señor Jesucristo Esa paz que nadie puede darla Mi paz os dejo dijo el Señor Jesús y mi paz os doy No os la doy como el mundo la da y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Y en esta mañana entonces que la bendición de Dios esté en esa paz bendita, gloriosa, maravillosa que no es una paz de, a ver, de, de, de esa paz que, que muchos eh, la, la asocian a ser holgado, a estar sin hacer nada. No, es una paz bendita que trae al corazón, ¿no es cierto?, la palabra del Señor cuando la escuchamos y cuando la ponemos en práctica. También, más la paz de Dios es aquella que no hay un espíritu belicoso aunque fervoroso el espíritu, pero no belicoso, o sea, de pelea, ¿no es cierto?, de discusiones y toda esa cosa no, hay una paz gloriosa que trae al corazón el Señor, que nos hace recapacitar para muchas cosas y que lo hacemos todo pacíficamente, que viene la palabra a esto mismo, bueno, entonces en esta mañana, que la paz de Dios habite en vuestras vidas. Como siempre, al comienzo del programa, eh, leo una parte de las Sagradas Escrituras, la Biblia Sagrada. Siempre, el 80% de las veces que traigo la porción es de Salmo, porque el Salmo allega nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestros dolores y afanes, lo allega también a nuestras, a nuestras vidas y a lo que está escrito en la Biblia en los libros de los salmos. Pero esta vez voy a leer lo que recomienda. ¿No es cierto? Lo que recomienda solamente los proverbios. O sea, son dichos, pero que en realidad traen mucha verdad. Proverbios capítulo 29. Dice así capítulo 29 de Proverbios el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina cuando los justos dominan el pueblo se alegra más cuando domina el impío el pueblo gime el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre más el que frecuenta rameras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 leí en proverbios capítulo 29 del versículo 1 al versículo 15 son recomendaciones son no ciertos ejemplos que nos dan y nosotros si miramos en ellos podemos encontrar alguna cosa en nosotros si nosotros mismos nos vemos en el espejo de estos proverbios podemos sacar una lección buena para nuestra vida por eso que inserto en la biblia sagrada está este libro que se llama proverbios y cuando nosotros lo leemos nos damos cuenta de nosotros mismos y también estos proverbios se señalan a los que nos rodean ¿no es cierto? a nuestro prójimo ¿Así es? ¿por qué? porque es, eh, es global es eh, general es generalizado Y también es particular de cada uno lo que la palabra del Señor nos enseña. qué bueno es andar delante de Dios. qué bueno es tener nosotros una norma de vida que sea ejemplo para nuestra familia. Y por qué no decir para los demás. Aunque a los demás poco les importe. Tampoco nos importa a nosotros en que no es cierto, nos imp le importe nuestro proceder, pero sí delante de Dios, todos tendremos que dar cuenta. Ah, sí, un día llegará en que todos llegaremos ante la presencia y el tribunal de Cristo. Que Dios le haya bendecido por este esta lectura de este proverbios Y léalo de nuevo, si usted eh, sintió que algo, alguna parte de estos proverbios, Le, le llamó la atención capítulo 29 de proverbios de la biblia sagrada hoy traje un lindo himno para cada uno de nosotros dios se preocupa de nosotros dios se preocupa de cada uno de los seres humanos y él nos ha dejado estas escrituras sagradas para que nosotros nos miremos en él y podamos agradar a Dios como a nuestro prójimo. Si agradamos a Dios, vamos también a ser útil para nuestro prójimo. Y Dios nos ha dado a nosotros una linda y, y maravillosa eh, tarea. ¿Ah? Veamos cuánto vale un alma. Aquí dice en este himno que canta nuestro hermano Polo Negrete. El valor que tiene una alma Jamás los recursos humanos podrían pagar El oro, el dinero y la plata del mundo entero No alcanzaría el valor de una poder comparar Tienes almas a tu lado llorando Sufriendo con cargas pesadas Y llenas de dolor Si no la atiendes y perece, el lid del maestro amado no fue un pedido es una orden que nos dejó cómo podemos quedarnos de brazos cruzados si el de brazos abiertos por las almas que Jesús comporó hermano tú sabes el valor que tiene una alma eso es hermano el valor de una alma costó muy caro el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo eso fue que costó porque vino de los cielos a buscar y salvar lo que se había perdido. Y hermano, hermana, tú que estás eh, que escuchaste este programa y este te aliento en el nombre de Jesús. No dejes el camino del Señor. Tú dices, "No, no lo he no lo he dejado, o si sea, aquí yo oro, también leo la Biblia." Ah, no, mi hermano, no, no, no No te alejes No te aísles ¿Ah? Se dice que un ¿no es Cierto, un carbón alejado del fuego Se apaga solo Y así puede ser Contigo, posiblemente después No tengas ni siquiera deseo De escuchar un mensaje Ni siquiera de tener la comunión Con tus hermanos o tus hermanas Que oran siempre por ti No te alejes Dios Vino de la gloria y te ha dado a ti El entendimiento para comprender su palabra Pero tú la estás despreciando Estás despreciando la palabra del Señor Estás despreciando el plan y propósito que Dios tiene para tu vida No crees no creas en tus propios pensamientos De que es por si acaso que tú llegaste a la iglesia es porque eh, Bueno te convidaron y fuiste a la iglesia Es porque bueno Porque tú eres buena persona Por eso que los hermanos te quieren No saques esas cuentas Porque delante de Dios Tú estás en falta Es cara El alma ¿Qué pagará el hombre Por el rescate de su alma? Eso lo dijo el Señor Jesucristo No lo dijo un apóstol Ni un profeta ni un predicador, menos el pastor el propio Señor Jesucristo dijo que parará el hombre por el rescate de su alma aunque ah, tuviera todo el mundo, granjeare todo el mundo ah, no podrá por eso cuando nosotros nos allegamos al Señor y vamos a la iglesia tenemos la comunión con el Señor y con el cuerpo de Cristo visible aquí en la tierra que es la iglesia ese es el cuerpo visible de Dios, la iglesia y tú estás alejado del cuerpo de Dios un dedo del cuerpo de una persona no puede estar lejos viviendo solo o sola no, tiene que estar insertado y recibiendo lo que el cuerpo tiene, la vida Tiene la sangre, tiene la fortaleza, tiene la fuerza. O oh, el dedo lejos del cuerpo. Luego, luego, ¿no es cierto? Se muere. Y se necrosa y se pudre. Sí, esa es la realidad. Cuidado, hermano, hermana, tú que no vas a la iglesia. Tú que estás inmerso en tus propios asuntos. Que no es malo estar eh, estar dedicado a sus asuntos, pero sí no es agradable delante del Señor que murió en la cruz por ti y por mí de que tú te hayas apartado del Señor y en esta mañana el Señor me ha tomado en estas palabras para redarguir tu mente y tu corazón anda la casa del Señor, va a ser frío si, sí, está acostumbrado en tu casa al sosiego tal vez o al abrigo de tu hogar Pero Dios lo tiene así Para bendecirte Para que tengas Tú eh, eh, eh, te, tenga el razonamiento De que Dios te tiene así Y si Dios no estuviera contigo O todavía no estuviera esperándote ¿Qué sería? ¿Ah? Bueno Tal vez tú tomarás estas palabras Como un pastor que habla solamente Sí, yo apenas soy la voz Como dijo Juan el Bautista, yo apenas soy la voz que clama en el desierto No obstante estoy llamando a las almas, a tu alma De que te vengas al rebaño del Señor En el aprisco del Señor estarás seguro Una oveja solitaria corre muchos peligros Aunque crea que tiene todo el pasto del, de la llanura para solito para él No, no, no, no Luego vendrán los peligros ¿A quién clamarás? ¿A quién acudirás? ¿Quién te defenderá? Ahí te vas a acordar de Dios, ¿verdad? <risa> sí, ahí es cuando la gente se acuerda de Dios Un día fui a un lugar Y yo le dije A un hombre que iba a nuestra iglesia Le dije, venga a la casa del Señor y alléguese Dije, ¿por qué? O si no, después... Dije, ah, sí, él mismo dio la respuesta. Dijo, sí, pues, después cuando hay enfermedades o cuando le está pasando mal, entonces van a la casa del Señor. Pues. Le dije, ah, sí mismo es. Entonces se acuerdan. Claro, dijo, pero cuando les va bien, no. Pues. Y él estaba afuera. Yo le dije entonces a él, le dije, bueno, entonces voy a orar para que les vaya mal, para que estén enfermos. Para que tengan problemas y muchas cosas en él Así van a llegar a la iglesia De una risada, pero esa, eh, esas risotadas que son eh, eh, nerviosas, ¿sabe? Porque él se descubrió que así mismo estaba ¡Oh, qué pena! Que no llegue así Que en esta mañana no llegue así Voy a leer la palabra del Señor Que está en el Evangelio según San Marcos El capítulo 1 dice así después que juan fue encarcelado con el bautista jesús vino a galilea predicando el evangelio del reino de dios y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepentido y creed en el evangelio andando junto al mar de galilea dio a simón Y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo Jesús Venid en pos de mí Y haré que seáis pescadores de hombres Y dejando luego sus redes le siguieron Pasando de allí un poco más adelante Dio a Jacobo hijo de Zebedeo Y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre se en la barca con los jornaleros le siguieron ah qué cosa aquí podemos nosotros notar hombres decididos hombres que escogieron seguir a Jesús que estaban muy trabajólicos que estaban muy inmersos en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus ganancias. Pero cuando escucharon la voz del Señor que le dijo, venid en pos de mí, ellos lo dejaron todo. Dejaron a su padre, dejaron su familia, dejaron las barcas, el, el lugar de su trabajo y de su ganapán. Sí, y siguieron al Señor Jesús. Lo siguieron porque dieron en él algo más que el pan, este pan físico normal que nos hace el hambre de nuestro estómago. ¿Ah? Vieron en esas palabras y sintieron ese llamado tan precioso y poderoso. Ese llamado que le dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres a ah, algo superior. Algo excelso. Algo con con con el con el sentido de la divinidad. Oh, que en esta mañana tú también sientas eso. El llamado del Señor. El Señor dice que no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él es justo. Y nuestro Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. ¿Es malo que el hombre deje el oficio? ¿Es malo que el hombre deje las palabras obscenas? ¿Es malo que el hombre tenga buenos eh, buenas actitudes y de buenos ejemplos y cuide bien de su hogar? ¡Claro que, que, que es bueno! No es malo. A esto nos llama el Señor. Muchos cuidan bien de su hogar. No dicen estas palabras obscenas. Tampoco dan mal ejemplo. Pero les hace falta Cristo en su vida. ¿Ah? Porque Cristo lo es todo. El Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, no solamente nos da a nosotros una una vida ejemplar, sino que nos da a nosotros el poder decir, después de esta vida, Ah si sí, yo voy a ir a un lugar El lugar preparado por Dios Ya está preparado Esos hogares celestiales Porque el hombre no es solamente materia No, no, no, no Si fuese solamente materia Podría darle vida a aquellos que han muerto No obstante la vida pertenece a Dios Ese soplo de vida que Dios dio a Adán Para que se se multiplicase y hoy que tenemos mucho más intelecto más conocimiento tenemos más cosas eh, materiales para ayudar a nuestra vida hoy día el hombre la mujer se ha apartado de Dios y ya no cree en Dios es difícil dice de creer en Dios sí claro para la persona que siempre está rechazando, claro que es difícil. Pero aquella persona que sabe que hay un creador o que por lo menos instuye que hay un creador que creó todas las cosas y creó al hombre y a la mujer, que instuya pena. ¿eh? Porque le aseguro que el hombre no puede hacer hacer, hacer crear, crear ni siquiera un grano de maíz que tenga vida en sí mismo. Puede hacerlo igual con, con diversas cosas con tierra con con eh, qué sé yo cositas de árboles eh, con química y todo lo demás exactamente igual como hay eso no ciertos similitudes que hacen de plástico pero siempre lo en la tierra puede esperar toda su vida y nunca va a germinar porque no tiene la orden de dios de vida en sí mismo Así, ah, así de simple Ah, pero el que, no es cierto No pone obstáculos a las enseñanzas y a la palabra de Dios Y al llamado de Dios que le dice ven Ven, ese tendrá la bendición Por eso que los simples, por eso que los pobres Jesús dijo ven Le dijo a los enviados de Juan el Bautista. Díganle que a los pobres les es predicado el evangelio. Por eso que hay más fe. Hay más creencia. Porque los demás, el intelecto los vence. A sí mismo. Se vencen a sí mismo. En su propio intelecto. Ah, no. Hay sabios. Los más grandes sabios. Los más grandes hombres que han crea que, que han inventado alguna cosa. Ah, Esos creen en Dios. Porque hay algo que los rige. Hay una hay una ley para todas las cosas. ¿ah? Y Dios ha puesto esta ley. Del bien para aquellos que hacen el bien. Y del mal para aquellos que han escogido el mal. No que Dios les dé el mal. Porque Dios es bueno. ¿Recibe entonces el llamado de Dios? ¿Ah? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. San Marcos capítulo 1 versículo 15. Dios les bendiga. momento de la oración alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios gracias Señor gracias amado Señor porque usted tocó mi corazón y desde niño sentí que era su llamado Señor y desde niño usted me ha escogido y me escogió para poder Entrar en este evangelio bendito de salvación y de vida eterna. Gracias, Señor, porque no he cavilado en mi corazón. Ah, sino que he aceptado su llamado, su palabra, su ministerio. Y usted me ha bendecido, Señor. Han sido muchas pruebas y muchas dificultades que también he pasado. Y tentaciones también he pero usted me ha librado de todas y usted señor ha sustentado mi vida y me ha dado todo lo que tengo porque todo lo que yo soy es porque usted señor lo ha puesto y me lo ha dado lo ha puesto en mí gracias señor porque soy lo que soy de acuerdo a su amor pido señor que toque los corazones de las almas también los dolientes y enfermos con esa gratuidad que usted da a través de la fe, y sean sanados y libertados y bendecidos, en su nombre santo, Señor Jesús. Amén y Amén. Le convido a nuestras reuniones en la Iglesia, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, calle José Victorino Lastarria, número 630, en el segundo sector de la población Pedro Eguirre Será bienvenido. Hoy tenemos culto, reunión a las 8 de la noche, que el Señor les bendiga. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea la bendición en su vida, la bendición de Dios. Amén.